Están viviendo bueno nosotras nos encontramos en situación de calle y entonces decidimos、eh, íbamos a quedar en la calle a último momento、uh -huh. esperamos el sorteo del miércoles esperamos hasta lo último teníamos la esperanza de que nos iba a tocar nuestra casa después de mucho tiempo <risa> y nada desesperada estuvimos viendo una casa por mucho tiempo los vecinos nos dijeron que esta casa hace un año que está desocupada、uh -huh. ellos antes vivían otros dueños el hombre e r a policía él, él, hablamos con él también、uh -huh. él nos contó que la cambió a la casa por un tema de trabajo los arreglos que tiene la casa se los hizo él no es que los hicieron los nuevos dueños、eh, los vecinos no conocen a los, los nuevos dueños nunca los conocieron nunca los vieron、eh, s í vieron que entraron personas en septiembre pero que entraron y se fueron La estuvimos viendo a la casa, vinimos de mañana, de tarde, de noche, antes del sorteo, y entonces decidimos esperar al sorteo. Cuando vimos que ya está, que no salimos,、eh, al, a los días teníamos que desocupar, y bueno, decidimos meternos, ya está con nuestros hijos. Y como se puede ver, usted puede ver, la casa está totalmente abandonada. Y bueno, nos metimos y estuvimos esperando, llamamos a la policía para dar aviso de que nos habíamos metido, para que quede constatado de cómo estaba la casa, de que nosotros no tocamos nada, que está así, que nos metimos como pudimos.、Eh, la policía、eh, no dejó constatado eso,、eh, pero nosotros tenemos video, grabamos video, tenemos la llamada, pero la policía no dejó nada. En la comisaría no hay nada que nosotros ese día llamamos. No dejaron nada constatado, no se volvieron a comunicar con nosotros ni nada. Igualmente ustedes hablaron con alguien de la policía. Sí, sí, ellos vinieron y nosotros tenemos videos del momento que vinieron.、Uh -huh. Esperamos el día jueves, no apareció nadie, nosotras esperábamos que no sé, los dueños vengan.、Eh, y íbamos a hablar con ellos. n o s o t r o s no queremos hacer nada de, de manera violenta, ni queremos problemas, porque acá adentro tenemos nuestros hijos. y, y hijos muy chiquititos muy chiquititos yo tengo las dos bebés ahora tengo una bebé enferma y estoy acá esperando no sé el día viernes yo me quedo acá y ella fue a hablar con el ipap con la gerenta、uh -huh. bueno y ella dijo que iba a ver la situación de la dueña de la casa resulta ser que no es la dueña es dueño es un hombre el dueño de la casa porque la mujer también、uh -huh. tiene casa de barrio viene f u n a i y, y son como son comerciantes viene funar y 25 Y bueno, dijo que le iba a dar aviso a los dueños y iba a ver qué hacía para desajudicarlos porque no estaban, es una vivienda social, se supone que hay que ocuparla con los hijos. Supone、bueno, no, hay que ocuparla porque esa es la condición. Bueno, ellos tienen otra casa, son comerciantes, tienen un negocio.、Eh, bueno, eso es en vano. Y bueno, estuvimos esperando, esperamos el sábado, el domingo, yo el domingo tuve que salir y quedó Cande sola acá con su hijo. Y justo bueno había venido una amiga de ella y fue en el momento ese que aparecieron los dueños, se metieron porque tenían llave de una de las puertas y se metieron y ella como pudo los a c ó porque decía que quería prenderle fuego a la casa con los, los nenes adentro, que no le importaba que adentro haya nenes. Amenazó para... diciéndole que le iban a prender fuego a la casa. Sí, que no le importaba, que quería sacar a los muchachitos para afuera y a ella. Todo el tiempo con amenaza, amenaza, amenaza de que los iba a sacar. De que como sea, esta era la casa de él y que él los iba a sacar, que a él no le importaban las criaturas. ¿Y en esta situación、ella、tampoco se acercó tiempo... la policía? No,、eh, al rato、eh, sí llamaron a la policía y apareció la policía, vino la federal y la seccional primera. Donde se, se acercó muy amablemente la oficial de ese momento a cargo.、Eh, bueno, ella cuando yo llego, ella estaba con, con Cande acá adentro hablando. Eh, bueno a mí me í m dejaron pasar porque no dejaban pasar a nadie、eh, no hablamos á b todo y bueno después ya se fueron laura ustedes mientras esperaban el sorteo d ó n d e vivían anteriormente de estar acá e、eh, l el, l a estaba alquilando en el botalón u o y yo de prestado alquilaban y le p r s t a a b nada n era de ustedes no nada de nosotros h a muchos que estaban esperando la casa cuánto hace que están anotados hace ocho años que estamos anotados yo ahora a c t u a l i c é todos los datos、eh, todos los papeles cuando las nenas nacieron todo presente todo en el pab he denunciado casas y todo y nada esto es un caso extremo ustedes decidieron esto porque ya no daban más Sí, sí, Entonces, sí. Eh, acércate eh, candelaria buen día buen día de los 19 años que estoy alquilando de acá para allá cansada que los dueños cuando quiere n te sacan、eh, Y así sucesivamente los alquileres se han ido al, a las nubes y sumando que te piden el, el mes de, de, de depósito, se te hace imposible meter, meterte a un alquiler porque. ¿Cuánto se necesita para ir a alquilar hoy en día? 120 mil pesos. 120 mil pesos se necesita para, para poder、eh, alquilar. ¿De qué trabajan? ¿Tienen O sea, a algún trabajo como para solventarse económicamente? Yo hago limpiezas por hora, teniendo a las nenas tan chiquitas, siempre tengo que ocupar, o sea, siempre e a s tener alguien que me las cuide para poder trabajar y si no, no puedo. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué les dijeron concretamente desde el IPAP, más allá de informarle、uh -huh. a los dueños, les aseguraron o que、sí, no, no, puedan estar? No, nada. Ellos no dijeron que ellos no nos pueden decir ni que nos quedemos ni que nos vayamos. Eso están nosotros. y lo que sí iban a hablar con los dueños para...、Ya、se inició una causa judicial、eh, hacia nosotros, porque por haber entrado acá. Eso... No, o sea, ustedes ya tienen una causa en contra, por haber... Sí, Pero ustedes、no、tienen viven, niños. La Secretaría de, de, de la Ñañez de tampoco... Nosotros quisimos denunciar las amenazas en la seccional primera y en la huelmes de género y no nos dejaron denunciar. Dijeron, nosotros queríamos denunciar por el tema de que si a nosotros nos pasa algo. Nosotros estamos sin dormir, pasamos toda la noche sin dormir, estamos todo el tiempo、um, esperando que si alguien viene, que si algo nos va a pasar. Una tensión constante. Claro, porque por las amenazas, más que nada. Nosotros estuvimos toda la noche despiertas a ver si en algún momento iban a aparecer. Entonces nosotros queríamos hacer una denuncia como para quedarnos un poco segura de que nos iban a cuidar.、Eh, no nos quisieron, no, nos, no quisieron tomar ninguna denuncia. ¿Le dijeron tomar la denuncia no ninguna denuncia y no le dijeron por qué no no no dijeron No dijeron que que, nos, que ellos ya nos habían denunciado eso sí o sea, los, las denunciaron y no le dejaron t o m a r u s t e d e hacer no, una, la, una exposición Sí vale pero las denuncias nuestras no no vale y no el oficial que estaba ayer a la tarde en la seccional primera me dijo que no que él no me podía tomar la denuncia no me dio motivos ni ni nada Una situación extrema.、Eh, gente de niñez tampoco se acercó. Digo, ustedes tienen cuatro niños chiquitos.、No、niñez o es n ni asistente social, nada. Ayer la llamaron a ella y dijeron que después se iban a volver a contactar y nunca más. No, no vino nadie. n a d Y Laura, ¿y qué ustedes piensan quedarse? Nosotros pensamos quedar, que nos dé una solución. Nosotros no es que nos quedemos a p r o p i a r de algo ajeno, pero es algo social. Hay muchas casas usurpadas. Y hay muchas casas que están abandonadas, que nadie las habita. Acá en este barrio y en el área de San Juan hay muchas casas desocupadas. Y la gente sabe, lo que pasa es que tiene miedo que después las saquen del listado. Pero a nosotros no nos quedó otra, nos tienen que dar una solución. Más que nada por nuestros hijos. Nosotros no estamos pidiendo nada para nosotras, nosotros estamos pidiendo un techo para nuestros hijos para que ellos estén seguros. No le estamos pidiendo plata, no queremos que nos mantengan, no queremos nada de esas cosas. Solo queremos un techo para nuestros hijos, nada más. Acá el dueño dice que tiene mucho valor. Sí, tiene mucho valor acá, ahí, que nada se le ha tocado. Ahí él tiene todo lo t o de o lo d él, lo tiene. Si él lo quiere retirarlo, puede retirarlo. Es lo único que nosotros queremos es un techo. s、sí, quieren vivir acá con sus hijos, tranquilamente. Sí, sí, es lo único que queremos nosotros.、Eh, Erika Riboyra, las, la gerenta de, de adjudicación, les dijo esto, que no. No les aseguraba nada si se quedaban, era una decisión de ustedes. Pero esa, ese, ese papel que tienen ustedes, que necesitan, ¿lo están tramitando les dijeron si iba a avanzar algo? Alguna... No, es mal, ella le preguntó si tenía, en otro momento tenía que ir a volver por a v e r otro papel o algo. No, le dijo que no, que por el momento no tiene que volver ni hacer nada. Y que iba a hablar con los dueños y para. El, Igual, si le sacaba la casa a los dueños, eso a, podría tardar cinco meses, pero no nos aseguran nada. Acá le, hay luz, pero está el nombre de, de la, la mujer del hombre, no del dueño de la casa, de la mujer está el nombre. Y nosotros no sabemos si ellos nos van a cortar la luz, no, no, no tenemos nada. Yo tengo dos bebés chiquitas que t o m g o la madera y. ¿Dos bebés de cinco meses? De cinco meses ¿Son tengo. Son gemelas y tengo el nene de ocho, más que nada las nenas por. el tema de no tener luz nada estamos a la deriva que no sí, sabemos sí. qué nos va a pasar、Pero、si nos corta p luz de la noche a la mañana no, tampoco tenés tranquilidad de salir a trabajar porque s a l i r porque no sabemos las dos estamos solas con los chicos imagínese que si sale una la otra queda con las criaturas acá tampoco nos queremos ir las dos porque no sabemos qué va a pasar Bueno, Laura... a la, deriva, la verdad que nadie nos da una solución ni, ni nada Muchas gracias, lo que quieran decir, este, si les quedó algo, lo estamos escuchando, sobre todo pensando en la seguridad de ustedes. Sí, sí, más que nada e nuestros n hijos, porque ellos están también, los nenes más grandes que tienen ocho, están al tanto de todo. Entonces, mi n e n e está todo el tiempo que dice que si me pasa algo va a salir a defenderme, y no es el caso. Que yo digo, imagínate que yo vengan entre y, y mi n e n e se meta, le pase algo. Yo me muero porque tampoco quiero... p o n en r e riesgo mi hijo pero no nos queda otra eso es muchas gracias Laura a a De d n